¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, preocupados por el avance también en la provincia del ajuste provisional. Bueno, sí, sí, lo votado ayer、eh, sobre la caja d e Banco Provincia es parte de este saqueo generalizado que incluye los 100 mil billones que le robaron a los jubilados de la CES, que en parte sabemos van para una caja para, la de la, para, para ir por la reelección de la gobernadora Vidal, ¿no? Así que también. Mucho que ver con nuestra provincia de Buenos Aires, c o n lo n o s 40 mil millones, que son un, un fondo que se le otorga a la gobernadora que no ha sido discutido en el presupuesto, ni se sabe para qué plan de obra ni a qué gasto va. s、sí、i sabemos que lo han estado、eh, comprometiendo distintos intendentes a cambio de votos para estos proyectos en la legislatura, y también sabemos del importante endeudamiento que viene pegando un salto año a año desde la administración anterior, pero creciendo mucho ahora con Vidal. Eh, que este año ha aumentado los 1 5 0 0 0 millones y que para nosotros la voluntad de meter mano no solo a la caja del Banco Provincia, sino al, al gran botín、eh, por el que se prepara Irvida, l que es el IPS, el Instituto de Previsión Social de la Provincia, en la mayor caja jubilatoria del país, tiene que ver con,、eh, de alguna manera, poder respaldar este nivel de endeudamiento en el que está metiendo la provincia de Buenos Aires. n o Ahora, ayer se votó、eh, digo, para una ley que、eh, modifica, que altera, por ejemplo, la edad jubilatoria, que la pasa de 57 a 65 años, que pasa los saberes de los trabajadores y trabajadoras del Banco Provincia del 82% al 60%、eh, del promedio de los últimos 10 años, con, con cambios centrales y tan importantes. Fue un trámite casi exprés lo de ayer. Es como vos decís, esta ley no la pudimos discutir en ninguna comisión, no tiene despacho alguno. Los votos、eh, no, no, no valieron ninguna de las posiciones ni se pudo discutir modificaciones, a pesar de que incluso los trabajadores del banco, bueno, no solo vienen en un plan de lucha con paros progresivos contra esta ley, sino que también han querido que los reciban en la legislatura. Las autoridades han llevado propuestas de enmiendas, de modificaciones que no fueron tenidas en cuenta.、Eh, bueno, ayer se vivió también una situación c u a n d o se vieron muchas cosas raras que no corresponden. Eh, la primera es que de vuelta estaba ya la legislatura, rodeada de policías b o n a e r e n s e s más que la vez anterior. La vez anterior hubo una represión muy dura contra los trabajadores que se a c e r c a r o n el jueves pasado.、Y、bueno, ayer, por suerte, no se desencadenó una nueva represión, pero está absolutamente saturada la zona de divisiones de la buena herencia.、Eh, así se reciben los trabajadores en la legislatura provincial, porque, bueno, antes están impulsando leyes que, que les sacan conquistas y derechos, ¿no? Eh, y lo, el otro tema es que, salvo cambiemos, todos los bloques se pronunciaron contra esta ley. Sin embargo, la ley salió y cambiemos, no tiene los números para sacar una ley así. Entonces,、eh, hay algo raro, ¿no? Claro, ¿cómo se explica?、Eh, ¿Cómo se explica? Bueno,、eh, hay, hay una parte de los bloques del, del peronismo que ingresaron en su momento por el Frente para la Victoria,、eh, en, particular, bueno, te, en particular, dos. O sea, PJ Unidad y Renovación lo encabeza el intendente Pereira los legisladores que responden a Martín Zorral, digamos. El bloque que hoy preside el PJ Provincial, para ubicarlo,、uh -huh. y otro bloque en el que está el movimiento EVITA, han、eh, dado los votos para que esto pase con o sin despacho de una sesión a la otra. Han garantizado el c u ó r o que eso es un término técnico, lo que quiere decir es que lo pueden aprobar por mayoría simple.、Uh -huh. La necesidad de los dos tercios que habitualmente se necesitan para un proyecto que no pasó por comisión, para t r r l o sobre tablas, ¿no?、Eh, en esta sesión、eh, garantizaron el quórum, anunciaron que iban a votar en contra, pero retiraron a los legisladores presentes para que、eh, con los votos solo de c a m b i e m o s pudieran ganar los votos positivos y dieron discursos de que estaban en contra de la ley. Entonces, yo tomé la palabra y les propuse, es decir, no realmente estaban en contra de la ley, a pesar de que se habían ausentado. diputados Que estaban presentes ya en la sesión y que hubieran aportado los votos necesarios para que gane la negativa,、mm. todavía restaba la posibilidad de retirarnos que se caiga el quórum y que no se aprobara esta ley contra los trabajadores. Sí. Porque los. Bueno, nos retiramos todos los legisladores, d e l o s cuatro del PJ que se quedaron sesionando con Capi, en el momento de la votación. ¿Quiénes fueron esos cuatro? Está Otermin,、eh, Federico Otermin, que es、eh, un. Legislador que responde a Martín s a Urralde,、mm. eh, Marisol Merkel, que es la vicepresidenta de la Cámara que ha colocado este bloque, que es de la, de la sexta sección,、eh, María Alejandra Martínez, que comparte un bloque con、eh, Patricia Cubría del Movimiento e de Vita, que es una convención peronista,、mm. Ella es del PJ de Mar del Plata, y Bertoni, se llama la otra diputada, que esto se me, se me escapa. Que, de qué pago、mm. es.、Eh, Otros, por ejemplo, Pereira, que es el exintendente Florencio Varela y preside el, el bloque del PJ,、eh, se retiró. y un discurso en contra de la ley, pero、pues、no se quedó a votar en contra, facilitando que、eh, con esa acción que también、no、se pudiera llegar digamos, con sus propios votos.、Mm. O sea que si estas cuatro legisladoras se hubiesen retirado, no había quórum y no se podía votar. Así es. ¿Y, ahora cómo? y Ellos, ellos dieron、sí. discursos muy duros en contra, pero、sí. con su actitud mostraron lo contrario. ¿no? Claro. Mostraron a, a un sector que se dice e oposición y que está、eh, todo el tiempo armando、eh, negociados y acuerdos con el gobierno, permitiendo avanzar en este ajuste. Bueno, creo que la ausencia notoria de Scioli en el, la votación en el Congreso Nacional por la Reforma Previsional,、uh -huh. eh, junto a otros legisladores, un poco un dato en el mismo sentido. Ahora, cambiamos, no tiene posibilidad de sacar a nivel provincial, de avanzar con esto, digo, porque el inicio era la jubilación que supuestamente es de privilegio de los trabajadores del, del Banco de Provincia, o lo planteaba n en el marco de la jubilación de privilegio、eh, como, como, una, como un intento de darle cierta legitimidad en, en el discurso.、Eh, pero después, vos mencionabas hace un ratito, lo que sigue a esto es. La modificación o en la toma de la caja del de IPS, que es el Instituto de Previsión Social, el argumento para avanzar contra los trabajadores del VAPRO era que esta caja da pérdida. A diferencia de eso, el IPS no tiene pérdidas. Absolutamente, es como vos decís.、Eh, Mira, sobre la caja del VAPRO se puede discutir mucho. El problema es que cuando los sucesivos gobiernos vienen reventando、eh, la propiedad pública, entregándola. A negocios privados, después las cosas quedan deficitarias. El gobierno de Eduardo Dualde separó el negocio de los seguros que sostenía y generaba ingresos a la a la Caja del Banco Provincia y trasladó a la provincia la necesidad de compensar eso. Hoy se dice que es deficitario, bueno, si vemos toda la película,、eh, no siempre fue así.、Eh, de todas maneras, y que, como vos bien plantean, IPS es superavitario, al revés. Lo que se hace año a año y ya. Lo había inaugurado el gobierno de Scioli, es、eh, llenar de bonos de la deuda provincial los fondos、eh, del IPS. O sea, hay 20 mil millones de pesos en、eh, p a g a r e s emitidos, digamos, en bonos del gobierno provincial que reemplazan lo que tendrían que ser los fondos de jubilados,、eh, cuyos aportes son intangibles, no pueden, según la Constitución, ser tocados por el Ejecutivo y, sin embargo, mete mano ahí cada vez que.、Eh, Quiere, ¿no? Entonces,、eh, el IPS ya, ya está siendo,、eh, digamos, tocado para el pago de la d e u d a para otros, otros gastos del gobierno provincial. Ahora lo que se quiere es reducir、eh, la jubilación y aumentar la jubilatoria de los trabajadores de la provincia en línea con、eh, lo que se discutió en el Congreso Nacional.、Mm. A pesar del, del intenso repudio popular que se hizo sentir. Eh, bueno, desde Santa Tierra del Fuego y en cada uno de los barrios y localidades de la provincia de Buenos Aires.、Eh, y en las grandes movilizaciones y paros de los trabajadores que se i n c o r o n e n la Plaza del Congreso. Eh, eh, todavía no ha sido presentado como u n ley, sí ha circulado un borrador、uh -huh. eh, que ha, ha llegado a manos de legisladores, de sindicatos. El gobierno no, no anuncia si lo presenta ahora o no. Dice que h、eh, a pensado una sesión extraordinaria. Entre Navidad y Año Nuevo, bueno, la verdad que en función de, del clima social de la provincia, esperamos que no se les ocurra tratar de actuar entre gallos y medianoche nuevamente, presentando en 24 o 48 horas un proyecto de ley de esta importancia, porque eso solo podría、eh, aumentar la conmoción social que ya estamos viviendo y llevar a miles de trabajadores a,、eh, en vísperas de, de, de, de Año Nuevo, estar、eh, Movilizándose a la ciudad de La Plata nuevamente.、Mm. Así que, bueno,、eh, esperamos que esto no sea así, pero sabemos que la gobernadora Vidal、eh, ha firmado el pacto fiscal donde se plantea、eh, la armonización, o sea, la adecuación de las cajas provinciales a, a esta nueva fórmula de la ANCES y,、eh, y esta es la voluntad que nos expresan las autoridades de la Cámara que responden al gobierno de la provincia.、Mm. Guillermo Cane, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes y bueno, disposición de cualquier nueva consulta.、Eh, y bueno, esto tiene que ser una alerta para todos los trabajadores de la provincia, que bueno, organizarse, movilizarse, salir a protestar,、eh, y esto se hace realidad.